v a m o s a hablar unos minutos、eh... están listos chicos bien perfecto con el secretario general del cipren milton fernández que nos va a contar algún detalle de esta situación y sobre todo saber cómo están los trabajadores y las trabajadoras buen día milton buen día a maduro gracias compañero por la nota、eh, mira cómo están los compañeros tan mal están angustiado s、eh, la pandemia con, con hambre es miserable porque compañeros que han cobrado 8 mil pesos han cobrado 10 mil pesos solamente hace 15 días El, mar, el mal peor llegó y es、eh, justamente se,、no、tener, estar totalmente incomunicado con las autoridades de ANSES.、Eh, nos comunicamos con compañeros de AFIP, de ANSES, que solo saben que no saben nada en realidad, porque es todo algo que viene de, de Buenos Aires y que solo se le comunica mediante nota a la patronal. Eso es algo que también nos indigna porque una palabra de aliento en estos momentos es fundamental. ¿Esta plata que cobraron corresponde a qué mes? Esta plata que cobramos corresponde al mes de abril.、Eh, es una plata que sacó e s sobre la base de un cálculo de febrero, que incluso no, no tiene la paritaria 2020 porque está cortada. Eh, nosotros eh, pedimos un aumento a cuentas f u t u r o s paritarias, pedimos la apertura de la paritaria, pedimos el, el, el pago del decreto 14-20-20, que está mal liquidado, en aras de que nosotros ya pasamos cuatro años de pandemia con Macri, el, el, el trabajador de prensa ya fue solidario. Ya no nos piden más porque ya tocamos fondo. ¿Qué dice la empresa? ¿Qué les responde a los trabajadores? La empresa, tenemos buen diálogo, pero la empresa dice que, que ellos hicieron los trámites pertinentes y que están a la espera igual que nosotros que cobremos. Yo creo que ellos especularon que ellos pagaron el día 1 lo que se comprometieron y、eh, me imagino que pensaban que el día 4 con los términos legales del convenio colectivo de trabajo íbamos a cobrar. Esto se desmadró, se fue de las manos. Eh, la empresa se debe hacer cargo de la totalidad del pago del, de, de, del sueldo, no lo está haciendo y nosotros este, nos manifestamos en alerta de movilización y vamos a hacer una movilización para el día del lunes, estamos pensando,、eh, vemos cómo hacemos los trámites legales, pero si no haremos una asamblea fuera del diario de la arena、eh, con todos los recaudos que esto tiene y es como les digo compañeros, este, nosotros trabajamos hace 42 días en pandemia con todo lo que significa, ustedes lo saben. El riesgo que se corre, la incertidumbre de, de, de este virus, que la verdad que en un año de recomposición salarial para nosotros es muy doloroso estar atravesando esto. Nunca dejaron, perdón, nunca dejaron de trabajar, la empresa nunca dejó de recibir sus su aportes a través de, de, de publicidades y demás.、Eh, la pregunta es, ¿podía pagar la totalidad de los sueldos de la arena? Eh, yo estimaría que sí, ellos dicen que no, que por supuesto, que como toda empresa es lógico que hayan tenido una pérdida de la recaudación. Eh, ellos eh, tenemos conocimiento que han sacado créditos, igual que sacó el diario El Diario, igual que sacó de la reforma, pero la angustia nuestra eh, es... Eh, es, es... tácita en este momento un trabajador que tiene 8 mil pesos que le responde que ya se lo gastó en los impuestos que ya se lo gastó en cosas e n alquileres asumió su compromiso como todo el mundo pero hoy no tiene que comer、sí. trabajadores y en esta situación ¿Y están también los administrativos en esta situación toda la arena y todo radio noticias son 96 trabajadores y trabajadoras están todos en la misma situación、eh, yo lo que les pido compañeros en este momento solidaridad y más unión que nunca porque esto no queremos que vuelva a pasar y es probable que vuelva a pasar el mes que viene estamos peleando por todo estamos pidiendo una reunión la cual todavía no fuimos atendidos、eh, formalmente y para que esto no vuelva a pasar porque esto no, no es lo que nos merecemos s o 8 mil pesos lo cobraron todos los trabajadores y los jerárquicos también no no es、eh, esa cuenta es según la escala salarial de cada trabajador trabajadores los sueldos nuestros son muy bajos Eh, si vos sacas la cuenta sobre la base de un sueldo de 25.000 pesos, eso te da 12.500 pesos. En algunos casos fue menos que eso. Menos、eh, es un sueldo básico.、Eh, lo, lo más grave de todas estas situaciones es que el convenio colectivo de trabajo te exige no pagar a ningún empleado menos de 16.875. No está permitido por la ley, incluso en tiempo y forma. Un trabajador cobró 8.800 pesos, otro cobró 10.000 pesos hace、eh, 15 días atrás. Yo No sé cómo, cómo, cómo lo pueden dibujar este, o, o pretenden que nosotros atacan al gremio por todos lados pretendiendo que nosotros aplaudamos o que, no sé, que nos quedemos con los brazos cruzados.、Eh, yo entiendo todas las partes, pero nosotros, ya te lo vuelvo a repetir, hace cuatro años que venimos haciendo un esfuerzo enorme, los trabajadores de prensa tienen paritarios por el 50% mínimo de, de, de lo que da la inflación. Es una locura. No estamos hablando de sueldo s de 60 o 70 lucas, estamos hablando de sueldo s promedio de 28 mil pesos. ¿Puede anticipar entonces los salarios de los trabajadores a cuenta de lo que va a cobrar por el a n c e s después del trabajador? Es lo que estamos pidiendo que si en otros casos, compañeros, sabemos perfectamente que ha pasado lo siguiente. Como el a n c e s t o cumplió en tiempo y forma como lo prometieron, la empresa se hizo cargo depositando hasta tanto el a n c e s se haga cargo. Es complejo porque después el trabajador se queda con un remanente que a lo mejor no sería tan complejo porque ese remanente que queda se puede ir este, en, los términos, en los meses siguientes se puede ir o devolviendo o sumando al salario. Acá estamos hablando de cifras que son mínimas, compañeros, no estamos hablando de, de suma estratosférica. Estamos hablando que si te quedan, te quedan 4.000 pesos este, a favor. Gracias a mí. No, gracias a u s t e d s Bueno, hay,、eh, Milton Fernández, el secretario general del CIPREN.